Nos vamos de Vereda o Auzdolán, algo muy típico en este en nuestro programa y vuestro programa, y nos vamos a ir hasta Tauri, a Montaña Alavesa. Hemos estado con los vecinos y vecinas de esta localidad, porque dentro del programa de Relaciones Vecinales de la Diputación han recibido la ayuda para pintar todo el vallado, las barandillas de El Concejo. Así que hemos acudido. ...a pasar unas horas de trabajo... ...bueno a compartir sensaciones con ellos... ...y a esas horas de trabajo en comunidad... ...sobre todo por nuestros pueblos... ...en este caso en Mendialdea... ...y de Montaña La Vesa la cuadrilla de Gorbea Aldea... ...porque ayer fue jornada de feria... ...30 ediciones una cita ganadera, agrícola y artesanal... ...a exposición el mejor ganado los ganaderos del Valle de Tzuya... ...unas 150 cabezas de quino, vacuno, caprino y ovino... ...se dieron cita en el Consejo de Morguía... ...mañana cambiamos el plan... ...porque el plan está en Agurain... ...en la Feria de Cana de Euskadi... ...que ya va por los 629 ediciones... ...mañana gran cita ferial... ...y ahí estará también Errian... ...en la realización técnica de audio... ...está nuestro compañero Javier Sáenz Pedrosa... ...y ante el micrófono... ...una igual de sumarga... ...saludos y un fuerte abrazo... Errian... Espacio de la Asociación de Concejos de Álava. La voz de nuestro territorio en Radio Vitoria. Cacareos, mugidos, balidos de los animales del Valle de Zulla. Empezamos en la cuadrilla de Gorbella Aldea... Son los sonidos desde este fin de semana de la Feria Ganadera Agrícola y Artesana de Zuya, que tuvo lugar ayer en el Consejo de Murguía, como decíamos al arranque de este programa. Sonidos de nuestra tierra, que en este caso nos avanza esa Feria de Cana del Territorio de mañana en Agurain, ...con esos 629 años de historia... ...a estas horas en Murguía tenemos... 17 grados de temperatura... ...que también tienen en el Concejo de Argandoña... ...en, en Vitoria-Gasteiz... ...y también en la localidad de Fuidio... ...en el condado de Treviño... ...un grado menos en Viloria, en la cuadrilla de Ayala... ...en Étura, en Lautada... ...y en Cripán, en, en Rioja-Alavesa... ...la temperatura más fría del territorio... ...la encontramos en Sabando... En Mendialdea, municipio de Arraya Maestu Y la máxima 18 grados en la cuadrilla de Ayala En Délica, consejo que pertenece Al Valle de Arrastaria 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario En la jornada en la que han rematado fiestas en Izarra En Santurde, en Salinías de Añana En Portilla o en la Puebla de Arganzón Y en Aguráen Hoy es la jornada dedicada A los y las jóvenes de Ayer A nuestros mayores Música Herribidean, Bbrújula rural Urrundik ikusten du ikusten mendia Zeinaren Gibelegan baitutnik herria. y cuatro minutos de la tarde y nos vamos de nuevo a Montaña de la Besa. Este fin de semana nos hemos acercado hasta a Tauri, precisamente este sábado. Su Junta Administrativa había convocado a vereda a sus vecinos y vecinas, a Ustolán, para llevar a cabo el pintado en las numerosas barandillas de los dos barrios que conforman este consejo del municipio de Arraya Maestu. En el bando indicaban que es obligatorio acudir a los trabajos de Ustolán al menos una persona por casa, esto suele ser lo habitual en todos los otros consejos, y quedan excluidas las personas mayores de 65 años o con movilidad reducida. La cita para los habitantes de este pueblo era a las nueve y media de la mañana y hasta allí ha acudido Arraya Maestu. Apa, Unón, unón unay. unay, Miquel, Ay. Apa, Michelar. ¿Dónde se marcó? Dos. No. Aquí me voy a acompañaros un poco, eh. Ya. Azadas ya hay, eh. Azadas ya hay, es <ríe> algo rápido eso. Toma, si quieres. Unón, Román. Apa. José Luis, muy buenas. Muy buenas. Te vienes no preparado, eh que es? ¿Para cortar las vallas? Primero alguien, que dos o tres que vayan limpiando y otros dos o tres que vayan pintando. Uno con la pistola y otros rematando. Bueno, Miquel Ruiz, Barça-Tegui, presidente de la Junta Administrativa de Tauri, que estáis aquí ya, 9 y media de la mañana, ordenando por ¿no? Sí. ¿Qué os lo podéis hacer? Pues hoy toca a de pintar todas las barandillas del pueblo. ¿Todas? ¿Todas? Hombre, todas las que podamos, bien. tenemos muchos metros aquí para pintar ¿Por eso te digo? ¿Hay que lijar las balonillas previamente? No, nah, no vamos a lijarlas, no. vamos a pintar por encima todo Bien, bien, eh, ¿más o menos cuántos nos hemos juntado? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho así ¿Falla alguien? ¿Falla alguien? Alguno, alguno falla alguno. ¿Eso tiene penalización? Bueno, se les deja, si no, para que hagan otro día Y si no, sí, si no, 50 euros tiene que pagar a la Junta aquí Si anafil. se le reclama A la fiel de fechos le oído que también limpieza de zarzas, ¿no? De matos Sí, sí, también Sí, porque si no, aquí nos come la maleza En este pueblo, como bueno, no leemos Ahora de una que mm, sí, ahora si ahora se no quitan ahora bien Sí que Cae un poco, ¿no? Sí Esto... Veredas Veredas Eso es O las menores, menores. O bueno, las relaciones vecinales, ¿no? Sí, eso es Bien, la relación vecinal igual mayor Ahora en este momento no Porque es organizar <risa> Luego en la maquetaco igual, ¿no? Eso, ese ya está encargado ¿Me ha encargado? ha ah, <risa> sí. ido antes Ha encargado una tortilla de patata Para después Bueno, menos mal Que los botes de pintura También están aquí Porque eso. podía pasar Que no faltase el material, ¿no? Entonces ya Ya la habíamos fastidiado ¿Cómo? Vamos, a ver, ¿eh? va. a ver pa. Esto ¿A cuánto asciende más o menos? Pues no sé, ¿cuánto fue, Marian, esto? Esto era, no, no llegaba a 900 euros, ¿no? 800... No, el más bajo la factura, la he, la he metido Bueno, más o menos. Sí, sí. por ahí. Marín, sí. Luego, luego le pregunto a Marien, que ya veo que está aquí ya preparada con está todo. Está preparada, sí. Parece que va de cirujana. Pero si se hace con pistola, pega mucho. <risa> ¿Ah, vas a dar con pistola? Va, va a preguntarla a María, Mira, vamos. Bueno, con pistola. Intentaremos darle con pistola y luego retocar con brocha. Bueno, María, ¿no fiel de fechos? Sí. Vale. Sí. <risa> Pero también la organizadora, por lo que he visto. Bueno, bueno. Aquí les tienes a todos. Formales. Y Formales. Y trabajando y que bueno, no se despiste. a pintar? Vamos a pintar primero, vamos a limpiar las zonas donde está la garandilla y ahí Baleza, porque la Baleza sí, se la mete. La subida a la iglesia. La subida a la iglesia. Bueno, tenemos que pintar todo el pueblo, todas las barandillas del pueblo, que tiene muchas, porque hay muchos desniveles. Y luego vamos a pintar primero con una especie de pistola y luego rematando con la brocha. ¿Vale? Habrá unos cuantos que vayan limpiando y otros pintando, ¿vale? Eh, brocha y... Con una pistola Vale O sea, bueno, pues es más rápido, ¿no? Es más rápido, sí, sí ¿Y es sin más... lijar previamente también? Sin lijar, igual en algunas zonas igual hay que darle en algún sitio que haya muchos líquenes o que haya muchos... Pero en general, sí, porque son pinturas que se dan directamente sobre el óxido ¿eh? ¿El presidente ya ha pasado lista? No, todavía no, ya ha dicho que ha pasado lista <risa> ¡Ja, Todos, aquí Oye, nos fichamos pancita, rápido. Oye, para el que pedir para plan foral unas rampas. Sí, mecánicas. jo, no estaría mal, no estaría mal, <risa> las rampas para subir. Oye, no te digas... Cuéntale no, un poco de... Sí, sí, los vecinos nos lo iban a agradecer. <risa> bueno, sigo con vosotros aquí. Yo la teoría ya la he no. Pues siempre de Ibereda estamos... Ah, claro, como para no acabar. Bueno, nombre, ¿cómo te llamas? José Luis. José Luis. ¿De qué casa eres? De... Nacido en el barrio bajo, pero ahora vivo en el barrio de arriba. Ha sido mejor o peor. <risa> igual, igual. Y cuando arriba igual se ven mejor las cosas, no sé. Bueno, a la derecha o a la izquierda de la carretera, ¿no? Más o menos. Sí, a la... a lo de la iglesia. A lo de la iglesia. Eh, ¿A ti te toca hoy cortar matos? Sí, cortar matos. Uh -huh. Pero bueno, nos intercambiamos las labores y... Pa, sí. ¿Hacía cuando que no haces velera en el pueblo? Sí. No, este año ya es la segunda. La segunda vez ya. Este no es la segunda, pero tocaba, había una subvención de pintura uh -huh. y había que hacerlo en verdad. Bueno, yo ha coincido buen día además. Ha coincidido buen día eso es. Claro. Luego empieza a calentar, pero bueno. Sí, sí. sí. ¿Y cuántos queda porque claro, he estado descubriendo que tenéis un montón de vallas en el un pueblo. Un montón de vallas, este pueblo como está tan accidentado, claro. pues a veces me vaya allí, allí hay otras cosas. No, pues la subida a la iglesia, la carretera y la peatonal. Y al otro lado también. A ver, exactamente tenéis que pintar. ...también, pero bueno, llegaremos donde lleguemos... ...y el puente además también... ...y el puente, lo único que... ...a dos y media, la, el lunes agarrao, ¿eh?... ...jajaja... ...jama, hay que tener comer, si ya está, eso está bien... <risa> ...bueno, pues ánimo y a seguir dándole... ...¿qué herramienta es esta?... ...eh, cortamatas. cortamatas... ...se le llama aquí toda la vida, cortamatas... Vale. te he visto bajar... <risa> ...a las nueve y media con ello y digo pues... ...yo pensaba que veníamos a pintar... <risa> <risa> ...muy en desuso, ¿eh? muy en desuso sí. ya pero sigan existiendo. En las casas de estos pueblos yo creo que habrá en todas las casas. Bueno, es que esta herramienta es muy buena para cortar, ¿eh? Esta, uf, pero es buena para quitar el frío con ella, ¿eh? También, sí. <risa> También, vale, pues a seguir. Vale, gracias. Eh, yo soy Javi, eh, soy padrón aquí en Atauri, y sin más, aquí. Andando, Se te ha tocado ¿no? como <risa> representante de, de casa, ¿no? Sí, bueno, estoy también en la Junta, soy vocal de la Junta Administrativa, ah, vale. y bueno, pues aquí, dando, dando el callo, como de, de, no debe ser. Bueno, doctor, que tenéis un montón de vallas para pintar por delante. ¿no? Eh, bastantes, bastantes metros, sí. Uh -huh. Es un pueblo con bastantes cuestas, bastantes escaleras, con lo cual, pues... Eh, Nos, sí. mantenemos Nos, Nos mantenemos en forma. Nos mantenemos en forma. <risa> Con las piernas eh, subiendo y bajando y con las manos pintando las, las, las... Bueno, aquí comentáis que como que con, con hoy no, no termináis, ¿no? Eh, difícil, difícil. Ya ves el ritmo que llevamos en un ratico, son nada más de barandillas que tienen su entretenimiento, porque tienen su, sus figuritas, sus cosas que, que te entretienen en un ratico. Así que no, difícilmente, hoy hoy difícil de que terminemos. Bueno, sigues, eh, sigues, tú sigues, no te preocupes, estoy aquí... <risa> ...sí, que se, se me checa la pintura que tengo pues, la obra no, tú coge y un tapón... ¿sí? <risas> ...pues sí que la pintura vamos pues, mal... <risas> ...encima aquí, los de Rocio Victoria... ...fastidiando la, la obra... ...hace cuánto tiempo que no pintabais las playas, más o menos... ...pues eh, yo creo que unos, hace unos cuatro años... ...le dimos una manico a todas... ...sí... Esta, yo creo que estas serían las últimas que se montaron... ...estas que estamos pintando, es las que estamos aquí ahora... Uh -huh. ...y sí, bueno pues sí, ahora unos cuatro años... ...que hicimos la última el último repaso... ...bueno, voy donde el vecino... De lado, que está aquí también pintando mano a mano ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan, Juan. sí ha y... tocado por casa? Sí, sí claro ¿O pues siempre te toca? No, a mí yo siempre, además eh, me gusta, me gusta tengo, Me gusta estar activo ah. en, en lo que sea, cualquier trabajo Y colaborar en el pueblo, pues pues me encanta, me encanta Bueno, o sea, hay pueblos que las veredas las tienen difíciles para que la gente acuda ¿eh? Pues a mí es una cosa que me gusta o sea, pues, eh, De hecho vine a vivir a, al pueblo porque la ciudad ya no no quiero ya Me ¿Sos mejores de los de vuelta? Eso es, no, no, que yo he nacido en Vitoria, pero ah. mmm, cogí una casita aquí en un pueblo, porque siempre me ha gustado. Yo tenía que haber nacido en un pueblo, lo que he nacido aquí, o sea, nací en Vitoria. <risa> bueno, ahí... pero al final has acabado en el pueblo, que has querido, ¿no? Eso es, ahora jubilado, pues ahora a disfrutar de, de lo que me gusta. Ah, de claro, que, claro, que Después me gusta. de jubilado te has decidido volver al pueblo. Sí. Eso es, sí, eso bien. es. Y por lo que digo, jubilado activo Eso es, con muchas ganas de hacer cosas. Sí, bien, claro, sí, sí. Que es, claro, bien. Serga y tic. Bueno, Román, ¿de qué casa eres? ¿Del barrio de arriba o del de abajo? Del de arriba, yo del de la arriba. Hemos <risa> pegado a la iglesia, ¿no? Sí, sí, aquí, cerquita. Eh, ¿Cuántos sois en casa? Somos cuatro. cuatro. Te ha tocado a ti, ¿no? Me ha tocado a mí. Oh, siempre te toca a ti. Siempre me toca a mí. <risa> bueno, bueno la, caso... la, las crías de vez en cuando ya vienen también, ¿eh? Bueno, hay que eh, poco a poco enseñarles también, ¿no? Eso es. Hay ah. que mantener un poco el pueblo bien y, y hay que trabajar un poquillo para ello. ¿Cuántos botes habéis comprado, Román? Pues doce botes. 12. 7 litros, ¿no? Eso es. ¿Y os queda todavía? Porque no, lo que no tenéis contabilizado es cuántos metros de valla. Eso, mira, eso Marian sabrá, pero un ciento yo creo que sí hay. Sí, sí. No sé, no, no. Pues hay... animo que pues queda mucho. Sí, la verdad es que sí. de relaciones vecinales que van conjunto con el obras menores es en este 2024, por ejemplo en el de relaciones vecinales, nos vamos a referir a este, de veredas, se presentaron 115 115 proyectos de los que 87 salieron adelante hasta alcanzar más de 800.000 euros, esto es veredas o solar, por otro lado está obras menores, si sí es verdad que los dos coinciden que para antes del 30 de noviembre hay que justificar que está la, la labor realizada y el gasto realizado hay que justificar todo, pues eso, fin de obra y también los gastos, y de obras menores también ya iremos alguna actuación más y eso, bueno, pues hasta el 30 de noviembre todo el mundo, bueno, todos los agentes de nuestros consejos saben que hay ese plazo para realizar esas tanto el programa de obras menores como el de relaciones vecinales que habitualmente utilizamos el término de veredas o auzolan Seguimos Consejo Abierto Radiofónico, cada tarde en el número de WhatsApp 656-7871-80. Participa con nosotros y mándanos notas de audio, fotos o vídeos de vuestros pueblos y espacios naturales, así como de actividades o fiestas. También estamos dispuestos a ir a alguna vereda más, ¿eh? algún consejo del territorio, por lo tanto, rian.eitv.eus o si no, el número de WhatsApp 656-7871-60 que es el número de WhatsApp de Radio Vitoria y nos puedes decir, ¿tenemos como cada vereda en el Consejo? Si es fin de semana, mejor <ríe> que podremos acercarnos pero habitualmente las veredas suelen ser en fin de semana o algún festivo, porque dentro de poco tenemos algún festivo que otro. Pues bueno eh, desde aquí hacemos este llamamiento, nos acercamos a vuestro pueblo y hablamos del trabajo que está realizando, la labor que estáis realizando O, o, ...o también de, de cosas del pueblo, vamos que, que esto está a la orden del día... ...que este programa es una comunidad vecinal grande de 373 consejos... ...más nuestros municipios, más nuestras cuadrillas, más las entidades menores... ...que hay algunas que son pedanías y otras que no tienen, que dependen... ...directamente de ayuntamientos y que no tienen entidad eh, jurídica... ...administrativa como tal, sino que lo que tienen es, bueno pues son... ...pueblos que dependen directamente de sus municipios... Y de Mendria aldea, nos vamos hasta la cuadrilla de Gorbella Aldea. Ayer, feria ganadera y agrícola y de artesanía suya Tres décadas de esta cita con las gentes del sector primario de este valle que mostró más de 150 cabezas de ganado en el Consejo de Murguía. Nos vamos ahora, eso sí, de feria. ¿Yepa, agonón? Egoi. ¿Egoi, y tú? Unai. Unai, como yo. ¿De dónde sois? Aquí, de Jugo y de Omailla. ¿Y habéis traído ganado, ¿no? por lo que veo? Sí, vacas, vacas, cabras y yeguas Ajá. ¿Esto es lo que...? Bueno, ¿tú te dedicas a esto? ¿Es ganadero? No, no, no, antes sí, pero ya nada Bueno, ¿qué lo gelote habéis traído? ¿Cuántas vacas? Nada, cinco vacas y dos terneros y luego las ovejas y las cabras Ajá. Y ahora, por lo que veo, ¿les estáis dando de comer o echando pasto? O... Sí, un poco, para que no se queden flacas Vale, a ver si le pilla el goy El goy, el torre, go el gonón El gonón, bueno... Dice aquí una y no sé, tu hermano quién es? Amigo. Amigo. Bueno, vosotros ganaderos, ganaderos, ¿no sois vos? Sí sois. vaya sí. ¿Dónde? ¿Qué pueblo? En Domaiquia. Domaiquia. ¿Qué ganao tienes? Tenemos vacas, yeguas, ovejas y cabras. Uh -huh. ¿Y hoy qué habéis traído? Ovejas, yeguas y cabras. Uh -huh. ¿Merece la pena traer el ganado a la feria? Va, merecer, merecer, no. Lo traemos porque nos gusta. Ajá. ¿Cuántos años tienes hoy? Yo, 20. ¿Quieres dedicarte a esto? Sí. Bien. Bueno, siga echando la hierba Ten cuidado, porque si metéis dedo, el dedo puede yeah. morder, ¿eh? Pica, ¿eh? Sí, sí, la hoja pica. Ya, yeah, pero, por ejemplo, los conejos no. Los conejos no, pero la hoja sin meter dedo sí que puede que te pegue el picotazo. Aitor, por lo que veo, éxito sobre todo con los críos en la exposición, ¿no? Sí, los conejillos siempre suelen gustar. Parece que eso es lo pequeño y lo acariciable. A las hocas no le meten tanto el dedo. Ya bueno, ya sí. les hemos dicho que cuidado con las hocas. Sí, que tener un, un poco... Es un Sí, además, como vienen de estar ahí un poco en el coche, vienen un poco alteradas. Sí. Bueno, pues yo soy Aitor Hernández, eh, criador un poco de la asociación de EOALAC, de diferentes razas de gallinas, conejo y ocas. ...y luego está Sergio Tera también, que ha venido hoy conmigo... ...con las otras variedades... ...en total pues son seis razas de gallina, de Euskaloyoa... ...Vasirriunchía eh, y Euskalanchara. Euskal Eso es. ¿De dónde venís vosotros? De terreviño aunque somos de Vitoria, de Arrieta y de Ajarte... ...cerca de Ocharte y así. ¿Estáis en todas las ferias? Nos solemos mover, sí, Santiago... ...hoy Murguía, el martes nos vamos a Gurain... ...a Gurain, que nos vayamos por allí... ...eso es, estaré, estaré por allí... Sí. Y, ...y luego ya suelen ser campeonatos... ...que este año, este mes tenemos Tafaya... ...ya es campeonato y llevamos más animales de la misma raza... ...se puntúan y es concurso, digamos... Uh -huh. ...vamos a... Tafalla. ¿Cuándo en Tafalla? En Tafalla es el fin de semana 23, 24 parece... ...porque el siguiente es Torre la Vega... Ajá. ...vamos a Torre la Vega... es importante... ...y sí, su fella es, también... ¿eh? Es, ...es gorda, sí... sí. ...y ahí pues hay diferentes razas... ...no solamente es de Euskal... ...hay enanas, hay gigantes... ...hay razas de todo tipo... ...y nada, preparando ya para el Nacional... ...que es en Zamora... Para, llevar, para oficializar y registrar tanto la gallina yodiana como el basier y un chía. ¿Por qué se esas... hacen registrar? Eso es, que todavía no se les puede, o si les pones un cartel no se les puede poner a yodiana. Vale, eh, marcas, por así se registro, ¿no? Es, sí, sí, al final es como una raza <risa> nueva de perro, pues eso. hasta que se considera, porque hay un número suficiente de ejemplares para, para considerarlo una variedad nueva. Sí, hay una serie de criterios. Eso y... es, unas condiciones, que sea diferente a otra que ya existe y así, por color por ciertas diferencias de la cola, entonces, entonces dicen, bueno, pues sí, ya existe. Entonces, en el, en el cuando se registraron el resto de variedades no había suficiente número de ...de llodiana o rubia la besa ...entonces esa la descartaron y la han dejado pues... ...y a ver si este año es el tercer año que lo intentamos... ...ya para para que cuente... Para ...entonces ¿no? entonces este año a ver si bueno. en Zamora a principios de diciembre... ...ese fin de semana... Uh -huh. la ...allí llevaremos. Aitor, eh, esta labor de mostrar eh, vuestros animales de pluma... ...en este caso uh -huh. es más eh, dar a conocer ¿no? Que... Sí, días como hoy pues es un poco mostrar un poco el hobby que tenemos... Eh, nosotros somos, trabajamos en otra cosa Al final no vivimos de esto Y criamos una variedades de gallina Que cuando toca, las expone, las enseñas Las das a conocer, que hay seis colores Que hay diferente que venía de los caseríos Antiguos, sí. y esto lo hacemos un poco Pues eso, los fines de semana cuando toca Cuando es en época de ferias Y tenéis máximo éxito con los chavales y las chavalas Sí, sí, esto seguramente no De toda la mañana estarán por aquí sí, sí. Eh, Metiendo la mano y, eh, sí, la eh, pues, y dirán que es mi favorito Y esas cosas, y luego se lo ...alguno se querrá llevar a casa y esas no, cosas... ...bueno, eso no puede ser... No, es, ...los animales de su es. sitio, ¿no? ...eso es... ...además estos no son como los de casa... ...estos solo decir, son de... ...son más rústicos... ...son más del, del pueblo, de lo... ...ya sea para carne o para exposición... ...pero no son los acariciables de eso casa... Es. ...los pompones y estas cosillas... ...en tu casa, eh, ¿cuál es la variedad que más reina? ...la rubia... La rubia. la rubia, la besa Que solo me dedico a esa Por el objetivo ese de registrarla, crío y, y estamos trabajando con eso El va a ser riunchía, que lo mismo Y las ancharas uh -huh. eso Esas tres cosas crío yo Y Sergio, pues un poco el, el resto si citas en Agurain eso es. vale. Sergaso y todo ah, vale. ¿Son todos los burros? Sí, Del crío, mejor dicho ¿Del ¿De crío? <risa> bueno, de los dos, ah. de los dos. Sí. ¿Cómo te llamas? Xavier Corral ¿Y el crío? Aymar, Ettori. Aymar. Oye, que está no cequeando al burro, déjale. Sí, <ríe> Aymar es el crío. <ríe> bueno, eh, ¿dónde pastan estos burros? Pues en oros son en esta parte del año, desde desde mayo así hasta invierno, hasta que lo permite el invierno, y luego pues en una finca de Vitoriano, o un poco en Altuve también. Uh -huh. ¿Ganado por capricho? Sí. ¿Más que ganadero, ganadero? Sí, <ríe> hobby y compañía, total. ¿Y por sí, qué sí. burros? Bueno... Es un animal especial, eh, inteligente, sentimental, bueno, tiene muchas cosas que, que la gente quizás no conoce, pero es así, son animales de compañía maravillosos y si haces tiempo con ellos, pues pues puedes compartir cosas hasta sentimentales, incluso. Un buen cortacésped también, ¿no? También. Mucha gente lo utiliza ah. para eso. Exactamente. Los burros y las cabras eh, son muy compatibles oh, para... Bueno, la cabra no. hay que controlarlo un poco, ¿eh? Bastante más, sí, tenemos ahí cinco y... Ah, ¿también está de cabras? También, esas cinco... De... Bueno, de todo un poco. Las tenemos de Picos de Europa y una tenemos de las enanas, por pues capricho, también cría de biberón y ya, pues como... Los comentarantes que La afición le crío, ¿no? También. ¿no? Sí, bueno, a ver, compartida, padre. compartida, eso es como todo, ¿no? Como ah, vale. como el equipo de fútbol, el hijo sale a lo que es del padre también. Pues sí, compartida y bueno, ¿qué más? Vallejo multiraza, ¿no? Sí, ¿No sí. eres de los de yo soy de tal no, no, Las nueve no, encartaciones o no, cual? No, no, nosotros tenemos como puedes ver De todo tipo, seleccionamos por carácter Y luego por belleza Pero claro, la belleza es como todo eh, te puede gustar, Para ¿no? gustos, ¿no? Eso es, pero bueno, sobre todo carácter Si hay una, un animal que no tiene el carácter que queremos Pues uh -huh. pues lo cambiamos o lo quitamos ¿Por lo general vas a otras ferias o vienes a la de no, tu pueblo? No, la de suya porque la de mi pueblo uh -huh. de Yo vengo de Vitoriano, venimos Y la de suya, no, no, no vamos a ningún sitio más ¡Apa! Perdona que interrumpa, el cunón. Ganaderos, ¿no? Sí, pero yo no traigo nada. ¿No has traído nada? Has, has venido con el acullo? Claro, el sea, palo ya que trae siempre. <ríe> bueno, ¿qué tal Pita la feria? Está, está pobre porque hay ganaderos que no ven... Bueno, yo a mí no me implica mucho, pero hay ganaderos porque nos obligan a unas pruebas sanitarias... Que solo, los periodo. previos atraen el ganado aquí, ¿no? ¿Eh? El previo atrae aquí el ganado, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es que todo lo es claro. Las de tal manera, igual no, puedes, no, los tienes, no tienes que hacer ciertas pruebas. Hay que, que... Hay que, hay que tener, eso tiene que ser unas pruebas, hay que hacer, pues, eh, tiene que estar 21 días antes de venir, tiene que estar hechas. Uh -huh. Y luego al marchar volver a hacer. Entonces la gente no quiere andar pinchando al gano, porque al final gana pues, eh, pues, pinchar y pinchar es lo que tiene. Tú no tienes ganado. Yo, tengo, yo está, tengo aquí, yo soy de Murría el único ganadero Por eso, Eso nota es, ¿no? No traigo. Yo lo que tengo, tendría, tengo para traer vacas y ovejas, pero ¿Vale? no he traído. ¿Vacas de qué raza? Pirinaicas. Pirinaicas. Ah, sí. Unas vacas. Sí. El, eh, pero claro, yo tengo la calificación sanitaria que aquí exige vacunar, yo tendría que vacunar para venir. ¿Vale? Pero claro, pero no me la puedo jugar para que se contagien las mías. Entonces... ¿Vale, claro, si luego está la no? la epizonoica y otra cosa, una, bueno, visitar. ¿no? El, el IBR, la, la más la complicada IBR, aquí, ¿no? IBR que es una enfermedad que los ganaderos vemos que al ganar no le afecta para nada, pero... ¿El primero hierno, Rutia? Sí, del nieto. Sí, sí. Pero... Eh, bueno, ¿Aquí conocéis a todos los ganaderos que están exponiendo, ¿no? Los claro, somos todos de aquí. <risa> por eso te digo. <risa> somos todos de aquí. Pero bueno, ganado bueno poco, pero bueno, ¿no? Hombre. Es que no, no más de casa. No, no, no. Casa. no otro, pero no, pero por ejemplo, ¿tienes lo que se viene, no? Claro. A claro. mí aquí faltan los ganaderos los que mejor ganado tenemos, sobre todo más raza, más calidad y todo. Los potentes. Los claro, potentes no vienen, por eso no vienen por el tema sanitario. Sí, sí, que no es sanitario, es complicado. Pues y es luego... que es que es lo único del País Vasco. Mañana vas a Navarra, vas a La Rioja y no te obligan. No te obligan. Bueno, así todos venido a la feria, a ver. Hombre en los vecinos, ahí. ¿no? Un día que es aquí, de aquí al lado vienes a ver, ¿eh? poco. Claro, no hay pues, que ver. Hablas, hablas con vecino, con otro, con otro. No, no pues... eso, eso se ha visto cuando por eso he entrado Diego Pérez. Pues. Yo, yo, yo todos los años he traído, hasta, a partir del año pasado que empezaron con las movidas no he traído ya. Pero yo otros años traía, vale. he estado traiendo pues, de, de, desde que se empezó la feria el primer año He fallado dos años por eso, por el tema sanitario Es que, que no hay más las de Y las de, no, las otras son de Miquel de Maca, no, no, no, las, no, no, las jereforesas no no, sí. no, no, no, no, no, no. O sea, son jerefores con, con limusines, que mía, que novillas, eh Una novilla de Copón, son buenas mira, mira, pues Es que recasco, Hombre, aquí ya tengo, si hay que mucha gente que tiene limusinas buenísimas si no han traído yo, tengo que que, yo lo que tengo todo de carta, entonces, el ganador selecto ya A electos, pero que ¿Cómo te llamas el selecto. Yo, Pedro Jesús Anda. Vale. Jesús. Buenos es recuerdos, gracias, eh. A <risa> disfrutar de la jornada por lo menos. A ver, vale. <risa> habrá que ahora que estar aquí. Bueno, hasta he ganado. Sí. ¿Has tenido yeguas, ¿no? Sí. De País Vasco, monte del País Vasco y un semental y un potro joven. Uh -huh. Sí. ¿Dónde pastan estas yeguas? ...pues en Vitoriano... Vitoriano y, en la, ...y en el Santuario de Oro... De oro. ...¿cuántas cabezas has traído hoy? ...mi hermana ha traído siete y yo cuatro... cuatro. ...de carne... ...todas a tritucárnicas, sí... Eh, ...¿traerlas aquí supone un trabajo? ...digo, porque hay que bajar... ...bueno, el monte... ...estos ya, no. ya, ya, ya les habéis bajado, ¿no? ...sí, además algunas de aquí van a ir a, al campeonato de Euskadi de Agurain... Ah, de, ...¿del martes? el martes, correcto, ah, sí... ¿cuál de estas va? ...dime... ...pues va esta... ...que se llama Andaya... Esta, Polita. Polita, su nombre lo dice, Hostias, ¿no? Hostia, no tiene unas traseras, de... <ríe> vaya traseras que tiene Su nombre lo dice Polita, luego va su hermana, que se llama Nesca uh -huh. Y luego van aquellas dos de ahí, los pequeñitos, van sí. es que nos han quitado muchas muchas Cabezas, cabezas de... sí. sí Bueno, 30 años, ¿llevas 30 años viniendo aquí? ¿Aquí, a Zulia? Sí. Sí, sí, a mejor, a peor, los ganaderos más ganadero, más gente, mucha gente, poco ganado Bueno, a ver, eh, yo creo que antes había mucho más feria que ahora, Ajá. sobre todo vacas. Vacas, ¿no? Vacas aquí había... Se han perdido... Molde. Sí, no sé, el motivo... Nosotros siempre hemos tenido yeguas y el motivo real de por qué no tienen vacas no lo sé. Debe ser un engorro hacer las pruebas, porque hay que hacerle varias pruebas a las vacas para poder traerlas. Sí. Que salgan sanas. El registro sanitario y todo esto. Claro, si no salen sanas, pues te, te hace una putada, porque yeah. si tú, luego tú quieres vender algo para vida no lo puedes vender, porque... Hay una cuarentena que respetar y... Sí. y ese es el problema, más bien. Creo yo, ¿eh? Creo sí, sí, yo. No, por lo que me ha comentado algún compañero por ahí también. Nombre y apellidos. Uy, nombre, ¿no? Agustín Ochoa. Amaya Orutia. ¿De? Eh, domaikia. Domaiquia. ¿Y habéis tenido el lote de ganado? Sí. Eh, ovejas, yeguas y vacas. ¿Cuántas cabezas en total? Ni contadas igual, ¿no? Buah, pues en total no? lo, todo lo que se tope, deja. ¿no? <risas> ¿Siempre habéis venido a la feria del pueblo? Sí, eh, sí. Bueno, en sí. el municipio del Valle, sí, vamos. Sí, antes la explotación era de mi Aita y toda la vida se ha, se ha venido a, a la feria. ¿Y qué ha ido? ¿A más, menos? ¿Igual más gente, menos ganado? Bueno, pues yo creo que igual menos. Bueno, menos gente que se dedica solo a lo que es la ganadería. La ganadería, ¿no? <risas> ¿Aquí en esa zona igual hay mucha gente que compagina las dos eh, labores fuera y también ganado? Yo creo que sí, sí ¿no? yo particularmente no, pero yo creo que sí. ¿Tú te dedicas a ello? Sí. ¿Y qué tal? Bien... Aquí, Sorry, peleando. Te lo digo, digo pelea, eso me refiero. Aquí, peleando. miras así como... voy a decir? Bueno, pero aquí está la Feria del Pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. La vale, del, del, del Valle. Del Valle, muy bien. Eso. Es que siempre digo el pueblo y es verdad que... No, no, esto... Sois, esto posto, muy esto de Valle, som, más que de municipio. de Valle. De Valle, más que de municipio también. Y aparte Domequia es Villa, tampoco es pueblo. Bien, bien. Concejo también. <risa> vale, es que ricasco. Vale, Suri y Agur. Mene, digan de había ayuda bueno Nerea ydíboras concejala del ayuntamiento de suya tres décadas ¿no? de feria Sí este año cumplimos 30 30 años ya de la soca Eh, bueno, pues organizar la feria Sí, la verdad que sí que tiene trabajo Pero bueno, es verdad que año a año Al final pues ya vas cogiendo un poquito De, de callo con la organización Y cada año es más fácil Pero bueno, es verdad que sí que tiene trabajo Porque al final son muchas cosas Nerea, eh, en esta feria Sobre todo lo importante es que el ganado Es del Valle, ¿no? Sí Los ganaderos Sí, sí, sí ganaderos. Sí, en eso al final también Pues eh, cada vez es más difícil Porque... Bueno, pues la ganadería al final está quedando en manos de gente que cada vez, bueno, cada año se están jubilando. Y bueno, pero este año es verdad que hemos conseguido que vengan chavales jóvenes con ganado. Hemos entrevistado a uno de 20 años y has dicho, hombre, qué bien, qué alegría. Sí, menos mal que por lo menos está viendo algo de relevo y eso pues es una alegría, sí. Bueno, más caricas con Réa. Eso, Réa y Pasado, un minuto a las ocho y media. Ayer, eh, feria de Zuya, del Valle de Zuya, los suyanos y las zuyanas... Y mañana, hoy estamos en la víspera de esa gran feria de en la feria ganadera, en su 629 edición. Además, a partir de las 11 de la mañana, está ese decimoquinto concurso morfógico de ganado de quino de Euskadi y la raza caballo del monte del País Vasco, del que hemos oído ya ganaderos de Tzuya, que van a llevar ya tres ejemplares. Y también, eh, otro punto importante de la jornada, digo, en el ámbito ganadero, ¿eh? sobre todo, es la 38 edición del concurso provincial de queso de pastor, que bueno, que están ahí, muchos de nuestros pastores y pastoras y que seras, además exposición de ganado vacuno y ovino, exposición de máquina de agrícola, exposición de venta de artesanía, gastronomía y productos típicos del país vasco y más son las ferias y las fiestas de Urán, por lo tanto una jornada festiva completa para Urán en el entorno y territorios vecinos. Y claro, queremos saber cómo queda cómo va a cuadrar, que se suele decir en el ámbito nacional, La, el próstico del tipo para mañana. Por eso nos vamos a llamar a la puerta ya de Euskalmet. EGUR ALDIA, ORAIN, ETA EMEN Nos vamos hasta el Parque Tecnológico de Miñano. Ahí está la sede de Euskalmet. Y esta semana nuestra compañera Blatz Príncipe Arratz Aldeón. Hola, Racha León. Bueno, ¿cómo vamos a terminar la jornada? Porque la mañana no ha parado llover y hasta media mañana también, media tarde también ha habido sus precipitaciones. No sé si la cosa va a terminar también con lluvias o ya ya no hay más. Hoy. No, bueno, y nos ha cruzado un frente y, bueno, ya la situación es más tranquila y vale. durante las próximas horas el ambiente será tranquilo. ¿eh? Ya el viento ha amainado, eh, la lluvia también eh, ha remitido y, y, bueno, la verdad es que se van abriendo claros de oeste a este. El, el frente ya se aleja por el, eh, por el este, así que, bueno, se van abriendo amplios claros y durante la noche irá despejando. No quedará del todo despejado el cielo, pero, pero bueno, se abrirán amplios claros. Uh -huh. eh, por lo tanto, mañana Bueno, comenzaremos el día con... con mañana es importante claro. porque tenemos feria de Agurain, es una feria importante en el territorio, eh, similar a la de Renica podemos decir, por echarnos también un poco, pero es la decana de todas las ferias de Euskadi y entonces eh, es importante que nos orientes más hacia la llanada, a ver si, si cómo va a ser el, el tiempo el día de mañana, cuéntanos ahora, perdona. Bueno, pues mañana comenzaremos el día con un ambiente tranquilo, eh, bastante claro. Sí que es verdad que se formarán nieblas a primeras horas uh -huh. y durante la mañana sí que habrá algunos eh, intervalos de nubes bajas, pero bueno, sin dejar precipitación, simplemente serán esos intervalos de nubes. Pero pero bueno, en general será una mañana con ratos de sol y con amplios claros. Eh, a partir del mediodía... Ah, bueno, eh, perdón, eh, en cuanto a la temperatura, sí. el ambiente será templado... Soplará viento Como al hoy, sur. Como hoy, más o menos. Y las temperaturas máximas rondarán en general los 20 grados. Así que, bueno, temperaturas bastante suaves. Y ya a partir de la tarde, bueno, notaremos algunos pequeños cambios. Eh, irán aumentando las nubes. Eh, y, bueno, no se descarta que antes de que acabe el día pues eh, se produzcan algunos chubascos. Serán chubascos débiles y dispersos. Eh, uh -huh. No esperamos eh, mucha lluvia. Pero, bueno, algún chubasco se podría escapar. Y, por otro lado, el viento del sur se irá intensificando a partir de la tarde y sobre todo por la noche. Ya por la noche, a últimas horas del día, las rachas de viento ya podrían superar los 100 kilómetros por hora. Pero bueno, hasta entonces, eh, viento del sur y bueno más nubosidad por la tarde, sin descartar pues algún chubasco disperso. Sí, porque hay una previsión que el miércoles se va a complicar un poco la cosa, principalmente por tema del viento. no Pero bueno, de ello ya hablaremos si te parece... Mañana, eh, que será más importante, de momento mañana no va a llover mucho, también es importante que no llueva mucho, porque hay mucha gente del sector primario que están recogiendo las patatas en este momento, y, y la cosa está complicada, con tanta lluvia, pues el, las fincas se embarran y es imposible sacar la patata, y la lluvia pinta la besa, por ejemplo, también, ya la vendimia ha, ha librado más. Hola, príncipes, que casco y hasta mañana, si... Y... ¿te gusta seguir con nosotros mañana también? Sí, sí, mañana estaremos aquí Vale, te entre dudas, ¿eh? Vai, bierrate, ah, sí, sí, no, estaré toda la semana Vale, vale, que... pues toda la semana, perfecto Agur, piérdate Venga, piérdate, Agur territorio llevamos varios años en los que los consejos han optado por constituirse en comunidades energéticas y en otros puntos han optado por tratarse de sistemas comunitarios de biomasa para obtener agua caliente o también agua caliente para calefacción, casos como quina, sabando o contrasta, por ejemplo. Esta tarde queremos daros a conocer otra modalidad u opción más. La bienura se pone tan, Coyener es una cooperativa de consumo sin armo de lucro dedicada a la comercialización y generación de energías renovables. Compran en el mercado libre de energía renovable que distribuyen a sus socios y socias a las que les aseguraron consumo verde y no especular con el precio de la luz. Además aspiran a recuperar la soberanía energética Para la ciudadanía y para ello promueven también ahora las comunidades energéticas locales. Está con nosotros Oyer Echevarría, trabajador de la cooperativa Goyener y miembro del equipo de comunidades energéticas. Arracha, León, Oyer. Hasta León. Bueno, ¿y qué es para vosotros una comunidad energética o cómo la constituís desde el punto de vista de Goyener? Bueno, la comunidad energética es una entidad jurídica... Eh... Básicamente tiene que ser una cooperativa o una asociación y la forman eh, miembros de una comunidad local, en principio, eh, y la parte importante es que se sientan comunidad, que hagan comunidad, que hagan proyectos para su comunidad. Eh, tiene que ser, en principio, una comunidad de energía renovable, una, proyectos que tengan que ver con energía renovable, pero no solo de generación, también puede ser de eficiencia, de reducciones de consumos, de temas de movilidad, de temas… ...no solo de electricidad... ...también gastamos un montón de energía en el transporte... temas de movilidad... Uh -huh. ...también temas de calentamiento de nuestras casas... ...porque calentando nuestras casas... ...gastamos mucha más energía... ...en general... ...que lo que es el consumo eléctrico... ...entonces... Eh, ...es una entidad jurídica... ...creada por miembros de una comunidad local... ...para hacer este tipo de proyectos... ...y para obtener beneficios... ...sociales, económicos... ...y medioambientales... ...sociales... ...porque al hacerse comunidad, están haciendo cohesión y, en principio, deben también de buscar que las personas que están en situación de vulnerabilidad estén incluidas en esa comunidad y, por lo tanto, también eh, inclusión, no solo cohesión. Uh -huh. eh, beneficios económicos, ¿por qué? Porque eh, van a reducir consumos, por lo tanto, van a conseguir ahorros, van a hacer proyectos que les van a reportar ahorros y van a responder a sus necesidades con recursos locales y, por lo tanto, van a mover la economía local ...para responder a sus necesidades... ...con medios locales y por lo tanto... ...sacar, va a salir menos dinero fuera... ...y se va a quedar dentro de la comunidad... ...y más pronto o más tarde tendrá suficiente... ...volumen de, de actividades... ...esa comunidad como para... ...contratar a alguien y generar puestos de trabajo... ...por lo tanto, pues también beneficios... ...económicos pues por todos los lados... Uh -huh. ...y beneficios medioambientales porque... ...si respondemos a las... A, a, los, a, los, ...a las necesidades... ...de recursos energéticos... ...con recursos renovables pues vamos a hacer bien al medio ambiente y si reducimos nuestros consumos aún más porque el mejor kilovatio es el que no se, el mejor kilovatio eh, la mejor energía es la que no se consume en reducir consumos es lo básico entonces todo eso es una comunidad energética y eso se basa en la participación ciudadana y en que los ciudadanos decidan qué quieren hacer para su comunidad. Uh -huh. En el territorio hay más de 80 comunidades energéticas que están constituidas, sobre todo en nuestros consejos, en nuestros pueblos, en el territorio a la vez. Eh, en este caso, Goyener, ¿qué es lo que aporta desde el punto de vista no sé si cooperativista o si ese consumo sin ánimo de lucro? ¿Qué es lo que lo que aportáis vosotros? Bueno, Goyener eh, es el grupo Goyener. El uh -huh. grupo Goyener es, eh, tiene como tres patas. Es la comercializadora, que se basa en la Goyener S-COP, la cooperativa Goyener, Está eh, el grupo, de el, la, la entidad de generación, que le llamamos la FARCOP, pero es pues un grupo de personas que trabajan en lo que es, sobre todo, generación, autoconsumo, eh, la parte técnica, y también hay centrales hidroeléctricas, fotovoltaico, bueno, un poco de todo. Uh -huh. Y luego está la asociación, el CARTE a Goyener, que se, se trabaja, sobre todo, pues en temas de sensibilización, en temas de eh, muchas charlas, en temas de comunidades energéticas, Y en ese, entre esas tres entidades, pues damos servicio a muchos tipos de cosas. Eh, la, la comercializadora, pues además de, eh, de ofrecer eh, que cualquiera pueda contratar eh, eh, su punto de suministro eléctrico con Goyener, asegurando que tiene 100% renovable, también va a poder cualquier generador de renovable, eh, podría ir, venir a, a Goyener y decir, oye, necesito vender mi energía, nosotros podemos hacerle, Una representación O incluso, oye, necesito un precio, acordamos un precio y podría vendernos a nosotros su energía para nosotros venderse a nuestros clientes. Ese, ese tipo de cosas hacemos en la Goyener S.C.O.P. En la parte de generación, pues hacemos eh, instalaciones fotovoltaicas, aunque no somos instaladores, hacemos proyectos llave en mano, sobre todo para consejos, para ayuntamientos, para empresas… Eh, pues instalaciones que, que van a ser individuales o colectivas en el caso de los consejos pues muchas de las comunidades energéticas o la mayoría que, que tenéis en, en, en Araba uh -huh. eh, son autoconsumos compartidos eh, en forma de, de participar en una comunidad eh, mayor que es una cooperativa que está un poco por encima o una asociación que da servicio a ese autoconsumo Nosotros lo que proponemos es que cualquiera que necesite hacer un autoconsumo compartido, bueno, pues gobierno le puede hacer el diseño de esa instalación, el reparto de los coeficientes y simplemente cada uno luego va mantiene se mantiene con su comercializadora y podría eh, hacer el autoconsumo compartido sin tener que crear eh, ninguna entidad jurídica nueva. Y eso es un poco nuestra propuesta en, en, en generación. También eh, hacemos proyectos de generación en instalaciones locales, pues más grandes, para no para consumo sino para generación, uh -huh. o eh, encontramos centrales hidroeléctricas que podrían están interesadas en traspasar su propiedad, y Goyner, pues podría hacerse con ellas, si es que nos, los números que se nos plantean son interesantes. Y luego en, en, en, en la ICARTEA, en, en la asociación, lo que uh -huh. hacemos es pues, charlas, eh, campañas de insinuación, tenemos también lo que dice Goyener Sociala, que es, ...pues un ayuntamiento un consejo dice... nuestra posición pues yo necesito a mis ciudadanos... ...sobre todo los vulnerables... ...ayudarles a entender mejor cuál es su situación energética... ...sus facturas... ...si pueden optar al bono social o no... Eh, ...bueno, les podemos dar esa asesoría... ...o incluso darles formación... ...a las personas de ese consejo... ...o de esa comunidad energética... ...o de ese ayuntamiento... de esos servicios sociales... ...que quieren ayudar a, a los ciudadanos de ese entorno... ...a mejorar su situación no solo en la factura, sino en conocer cómo están consumiendo, cómo ayudarles para consumir menos, cómo ayudarles a gastar menos, eh, cómo eh, hacer más dependientes sus casas. Incluso, nos estamos diciendo a, uh -huh. a, a ayudarles a los ciudadanos a definir bien qué tipo de rehabilitación necesitan en sus casas. Bueno, un poco todo lo que tenga que ver con energía lo queremos abordar desde Goyenerg, ...y vamos poco a poco. Desde un punto de vista de las energías renovables... ...yo lo que entiendo también es que ofrecéis distintos servicios... ...en los que no hace falta ni está obligatorio... la de ...contratar el pack completo de Goyener, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Si uno se hace socio y cliente de Goyener ese cop ...porque quiere comprarnos la electricidad... ...pues es libre. Y si uno quiere hacer una comunidad energética... Pues hacer la comunidad energética y luego sigue su rumbo se hace su propia entidad jurídica con completamente completa autonomía para tomar las decisiones que uno quiera quiere hacer un autoconsumo compartido pues le ayudamos a hacer ese camino de hacer ese autoconsumo compartido desde la decisión de quiero llegar adelante hasta la legalización y puesta en marcha la instalación y a partir de ahí decide si contrata con nosotros el mantenimiento o no decide si quiere contratar con nosotros el siguiente paso, que sería recalcular los coeficientes de reparto. Bueno, pero lo que nosotros lo que nosotros buscamos sobre todo es el empoderamiento y que las, los ciudadanos y las personas se hagan con, las, eh, con la batuta de su consumo de la energía, que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Y les acompañamos en ese camino. Uh -huh. Suele ser complicado porque, bueno, yo puedo entender que uno desde su casa particular, Opte, ¿no?, pues por contratar o, bueno, asociarse a la cooperativa Goyener, pero luego, no sé si luego a la hora de juntarse un consejo, en este caso, o un pueblo, o una localidad, o un grupo de viviendas, si es más complicado, digo, a la hora de optar por esta vía. No, a ver, si quieres, si lo que quieres hacer es un auto como un partido, pues puedes optar por hacer el autoconsumo compartido sin crear ninguna entidad jurídica aparte, uh -huh. o puedes optar por hacer ese autoconsumo y convertirlo en comunidad energética. En principio, con la idea, nosotros creemos, con la idea de hacer más cosas en el futuro. Porque una vez que creas una entidad jurídica, pues eh, esa entidad jurídica va a tener que ser viable. Y para que sea viable, eh, necesita proyectos. Y con un solo proyecto pequeñito de autoconsumo, pues no es fácil que esa comunidad energética sea viable. Uh -huh. Entonces... Bueno, lo que nosotros planteamos es, si lo que quieres hacer es un autoconsumo compartido, pues haces autoconsumo compartido sin más necesidad de ninguna entidad jurídica. Si lo que quieres es hacer un autoconsumo compartido, pero en el futuro hacer más cosas, porque eh, los de Averasturi, por ejemplo, uh -huh. lo han comentado, pues el sabando, contrasta, que ahí andan con los, con las con las eh, redes de calor y sí, de biomasa. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues Averasturi también, en un momento dado, esperemos que consiga el apoyo financiero suficiente para poner en marcha su comunidad energética partiendo de, un, de una red de calor, partiendo de una caldera de biomasa. Entonces, cualquiera que tenga una cantidad pública, pues y tenga un autoconsumo compartido para empezar, también puede pensar, oye, eh, ¿en este consejo tenemos biomasa local? Eh, pues la mayoría de los consejos de Araba tienen o paja o, o bosque uh -huh. de sobra. La mayoría, no, igual no todas, pero no todos sí, pero hay muchos de ellos que tienen, sí. Entonces, eh, plantearse, oye, ¿nos interesa tener una red eh, de calor local? Eh, ¿Salen los números? Y bueno, pues haces un poco los números y la mayoría de las veces les va a tocar encontrar alguna subvención que les eh, ayude a arrancar. Uh -huh. Porque una red de calor para 20, 30, 40, 50 casas no es fácil sacar adelante solo con no. el dinero de los ciudadanos. Pero hay subvenciones importantes, suele haber subvenciones importantes que favorecen este tipo de proyectos. Uh -huh. Entonces... Esa, esa entidad jurídica puede ser una buena base para a, para ir haciendo pasos en ese camino de, de hacer una comunidad energética que también tenga una red de calor. Una red de calor, lo, lo complicado es, eh, no es tanto la caldera de biomasa sino tener que levantar las calles. Sí, por el ejemplo, hacer la, la infraestructura no de la obra sí, eh, en general, sí, ¿no? Es lo más por complicado. Por ejemplo, los de contraste la tienen hecha. Sí. Sí. Uh -huh otros pueblos pues también han hecho tanto la, la infraestructura como la, la misma central de calor que sería la, la caldera de biomasa uh -huh. pero hacerlo todo pues eh, pues es bastante dinero en gassteéis pues han hecho eh, eh, una en un barrio bastante populoso uh -huh. y ahí pues las cosas no son tan complicadas o tan difíciles de abordar porque los números los volúmenes son son mayores En pueblos pues puede ser un poco más complicado, pero la ventaja que la gallardísima ventaja es que la materia prima la tienen. Uh -huh. En Casteis en Coronación no tienen paja, no tienen biomasa. Pero en Alhauriri tienen biomasa de sobra y uh -huh. en muchísimos concejos tienen biomasa o de paja o de, o de sobre o de todo madera leña, ¿no? Sobre todo leña principalmente de, de los montes comunales, tienen sí. Esa suerte que, que las les aprovechan o no se aprovechan del todo vosotros entráis en ese diseño también por ejemplo de las instalaciones pero también por ejemplo si ya tienen constituida la comunidad energética en la deriva de esa electricidad sobrante que pueden tener ellos de su generación de paneles solares como pasan otros eh, consejos eh, también también estáis en esa en esa vía no por lo que te he entendido si sí, eh, nosotros tenemos en ese caso dos dos opciones. Una es que contraten la electricidad, el punto de suministro con la electricidad con Goyener, y ahí se pondría en marcha eh, la compensación de los excedentes, incluso si tienen muchos excedentes, el, el monedero virtual, uh -huh. que aprovecharía todos los excedentes, independientemente de cuánto de sobredimensionada esté. Y, por otra parte, podría estar que esos excedentes no se compensen y vayan a venta a red. Entonces, eh, para poder vender a red, Necesitan un intermediario para que les represente y podría ser Goyenet o incluso podrían eh, acordar un precio de venta de, ese, de esa electricidad con Goyenet y, y tener un precio fijo para el las 12 excedentes excedentes y eso se puede contratar con Goyenet. Uh -huh. Antes comentabas el tema de Averasturi, no sé si eh, estáis metidos ahí un poco o os han llamado a vuestra puerta también eh, los de la Junta Administrativa. Bueno, Averasturi, el tema de la red de calor de Averasturi nació de un proyecto europeo que, que, que estaba hoy en Air, que ya ese proyecto se acabó, que se llamaba BICOP, uh -huh. que tenía que ver con bioenergía y comunidades energéticas, y todo el desarrollo, todo el proyecto de esas instalaciones de la red de calor, de esa caldera de biomasa, de esas dos calderas de biomasa que se planteaban, una para pajar, otra para madera en Averasturi, uh -huh. eh, todo eso... Lo hizo eh, Goyener eh, con apoyo de expertos en, en biomasa, porque en aquel entonces Goyener no, no sabía tanto de redes de calor sí. ni de calderas de biomasa, pero todo el conocimiento que se, se recogió en ese proyecto europeo se, eh, se aplicó en Averasturi y todavía falta eh, crear la comunidad energética y llevar a cabo lo que aquel proyecto se aprendió. Pero el, el acompañamiento en las decisiones, el acompañamiento en el proyecto que a través de Goyner y el Consejo de Área Asturí, con el apoyo del Ayuntamiento de Victoria. Uh -huh. eh, Oyer, eh, creo que también en próximas fechas tenéis una serie de, de charlas eh, en distintos puntos del territorio, tanto para dar a conocer un poco las comunidades energéticas como para dar a conocer, bueno, aquel ya persona como a título individual, para quiere su vivienda y quiere, eh, bueno, eh, bueno, aliarse, aliarse a, la, a la cooperativa de ánimo sin lucro Goyner en este caso. Bueno, hay varias charlas eh, y los temas principales son eh, taller de factura para que la gente entienda un poco uh, eh, las facturas si y pueda mejorarlas porque en muchos casos hay donde mejorar eh, porque tengan la potencia sobredimensionada o porque tengan servicios contratados que no necesitan. Entonces, el taller de factura es muy interesante para empezar a ahorrar sin gastar nada uh -huh. porque hay, hay bastante bastante margen en muchísimos casos. Hay otros, otras charlas que tienen que ver con autoconsumos, que tienen que ver con comunidades energéticas. Incluso también alguna charla que es de eficiencia energética. Oye, ¿y yo en mi casa qué puedo cambiar con poco dinero para ahorrar o, o, o con más dinero para ahorrar más? Porque ¿Sí? en las casas, eh, a nivel eléctrico, pero sobre todo a nivel térmico, eh, hay mmm, gastos que se podrían disminuir sin gastar mucho dinero o hasta si gastas más pues podrías ahorrar más. Entonces, uh -huh. eh, un poco he habido que lo que te decía antes, queremos dar cuando nos piden dar charlas suele ser la mayoría de las veces para empoderar, para dar conocimiento, para dar herramientas a las personas, a los ciudadanos para que tomen carta sobre el asunto y consigan gastar menos y consigan consumir menos. Ajá. Uh -huh. Perfecto, este día 15 va a haber una charla en la Xenia que vais a dar a las 6 de la tarde en la dependencias de ayuntamiento y también el día 16 en Ciegoitia y Gopegi y luego hay ahora otros más allá ya por noviembre eh, sobre bueno, sobre lo que es eh, los distintos servicios que ofrecéis ahí en en Goyena. Oyer Echevarría, trabajador de la cooperativa Goyenal y miembro del equipo de comunidades energéticas de Goyenal. Es que recasco. Eso regatín. Hasta la Vale, va. <risa> with the fire screaming god yes soul that little love la vida de nuestro medio rural cada tarde en Errian. Tenemos 17 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz y está la sintonía de nuestro concurso porque buscamos pueblo, bueno, buscamos consejo ya lo dijimos. El objetivo es descubrir ese consejo mmm, que está detrás de la pista sonora que da, nos da nuestra compañera Naroa Balsategui. En este concejo hubo hasta tres casas torre de las que solo quedan las ruinas de la de los Velasco que se quemó en 1925. La bóveda de la iglesia parroquial se hundió en los años 50 del pasado siglo siglo 20 y desde entonces el retablo del altar mayor está en la iglesia de los desamparados de Gasteiz. En el año 2014 se derrumbó la antigua torre campanario del siglo 17. Bueno, yo creo que es fácil. Lo que no podemos deciros es que hay en juego porque todavía no tenemos el regalo, pero mañana lo vamos a saber, y lo daremos a conocer. Eh, aquellos que queráis eh que consideréis que ya avisado con el consejo que estamos buscando, podéis eh, mandarnos también las respuestas a herrian@eitb.eus, nuestro correo electrónico. Y nada, ya estamos a la recta final de este programa y pero tenemos monstruos todavía de por delante, ¿eh? vamos con vamos a cambiar un poco de música. <risa> y lo que decíamos que la campaña de la recogida de la patata de las alubias, sobre la patata está un poco pues eh, a la espera de que deje de, de llover y también la de la alubia pinta está entrecortada sobre todo la patata la que sí se ha cerrado oficialmente es la vendimia de eh, la denominación de origen roja con 260 millones de kilos de uva ya hoy es el cierre de de oficial del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, eh, es una cifra pues bastante alejada de los 370 millones de kilos de uva con los que se Rioja cerró de manera oficial la pasada campaña en 2023 o los 409 millones de 2022. Y la verdad es que todo esto a스pensa se espera de también de la recogida continúa en varias zonas de la Rioja Alta y en nuestra Rioja Alavesa. ...entonces han entrado en bodega... ...260 millones de kilos... ...hasta el momento... ...pero bueno, ha dado por finalizada... la ...las labores de vendimia ...en, en Rioja-Alaza... ...y hoy es Nuestra Señora del Rosario... ...y han rematado fiestas... ...en Salinas Añana... ...en Izarra... ...también en Santurde... Eh, ...también en Portilla... Y ahora en La Pola de Arganzón a estas horas, por ejemplo, que son la, casi las 9 de la noche, pues a las 10 tienen feria, eh, a feria bueno, cena popular en la plaza de, de La Pola de Arganzón, eh, a las 11 en discoteca guateque concurso de disfraces a las 11 y media, a la 1 y media traca final, ...con la subida del Arganzonecos... ...a cargo de la cuadrilla de Arganzundarrak... ...y también en eh, fiestas de Agurain... ...en esta víspera de la Feria de Ganado... ...como decíamos al inicio del programa... ...pues eh, todavía, bueno... ...pues a las 10 tienen Katapunk Colapso en concierto... ...y seguidamente DJ Arrira en la Chosnagune... ...y a las 11 y media Berlina en la Plaza de Santa María... ...cargo de Orquesta Nueva Era que suele ser habitual también en la feria de Agüerén, a la primera de la mañana, encontrar, pues bueno, pues es la resurrección de los muertos vivientes que van camino de casa o de desayuno, o se encuentran con la familia y los amigos y les dicen, venga, la para casa, que no son horas, a la feria. Pues eso, mañana jornada de feria, y estaremos eh, en Rian y también estáis muchos de nuestros oyentes de Radio Vitoria a pasarlo bien, a disfrutar de esa jornada y sobre todo a encontrarse con muchos amigos y amigas de otros años y de año en año que nos encontramos allí en esa feria Agur, bien darte que te doy sal ¡Tamón! <risa>